Bona, bona tarda a Nou Barris, Nou Barris Sur. Uh, jo sóc Joan Pere Alefa, això és l'EFA en el llit al 99.7 FM de, de Radio RSK. RSK. M'acompanyen, com a, a ser costum, el senyor Pitu, que ja fa ganyotes, i el Becari. Hola. Bona tarda. Hola. Bona tarda. <ríe> bona, tarda. Hola, bona, tarda. Uh, bona tarda, Pitu.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 cas a uns està el el Sr. el Sr. Sergi. Sí, una miqueta. Després tenim una estrena que és Drogues en el Git, que és l'experiència personal, és personal de, amb les drogues pitu. En el Git no. D'acord. Eh, eh, no sé si té el microfóon pujat aquest Omar. Sí, sí, al té, ah, sí, el té, el té molt bé.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 Diumenge a tarda, benvinguts a l'Elefant al llit. En 99.7 FM, Ràdio RSK, la ràdio lliure de Nou Barri. nou punt Radio ERR la radio lliure de nou va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 And Romeo wanted Juliet And Juliet wanted Romeo And Romeo wanted Juliet And Juliet wanted Romeo and Romeo Rodriguez squares his shoulders and curses Jesus Runs a corner through his black ponytail He's thinkin' of his lonely room The sink that by his bed gives off his tank and smells her perfume in his eyes And her voice was like a bell Outside the streets were steamin' The crack dealers were dreamin' But usually someone had just scored i bet you I can hit that light With my one good arm behind my back Says so little Joey Diaz uh, Brother, give me another tote Those downtown hoods are no damn good Those Italians need a lesson to be taught This copy died in Holland you think they get the one And I was dancing when I saw his brains run out on the street And Romeo had Juliet And Juliet had Romeo Then Romeo had a Juliet And Juliet had a Romeo I'll take Manhattan in a garbage bag with Latin rin on it that says It's hard to give a shit these days Manhattan sinking like a rock Until the filthy huts and what a shock They wrote a book about it, they said it was like ancient Rome The perfume burned his eyes and tightly to her thighs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 7 Radio RSK La Radio Libre De No Vargas Y a quien no va a Escucharía siempre Radio RSK De 99.7 FM Radio RSK La Radio Libre ¡No vayas! Bien, eh, pues continuamos en Lefa, en el jeep, tenemos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 Alguien podría podrían estar los mosus en el en el New Orleans aquí suba, suba, suba, al lado escuchando la radio diciendo suba, suba, suba, hay que intervenir. Todos sabemos que con dinero todo se compra. Y Candaste podría verse obligado a ceder el número de teléfono suyo hasta que lo localicen. No hay problema. Bueno, eh yo no tengo un amigo abogado que me lo saca todo. Ya.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 Oh oh oh la la la oh oh oh Shala la la la oh oh oh Shala la la la oh oh La la la la la la la La la la la la la Un rayo de sol oh oh oh Me trajo todo el So, oh, ba oh, oh, Mi corazón oh oh oh te va inmediato querer. Que tanto y tanto busqué que al fin entendé. Y quiero ser parte tuya, dentro de ti siempre estar. Ser que en tuya, tu alegrar ¡Qué felicidad! de Paema, Radio RSK, la radio llora de Nou Bar. Oh, Sou <ríe> Cinema, al a l'EFA en el Gis. 99.7 a Ràdio RSK.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 Una edición en todo caso Ah, vale, una nueva edición Una nueva sección, no sé Vale, vale Dios santo, Dios santo RACMA SANTO Cuña de CinemaNetGear Gracias Me aburro Cinema, Alephan al Gid 99, un set A radio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 eh presentaba un, as un aspecto de rollo hit, aquello todavía más mmm, quedaba bastante más miedo todavía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 No, sí, sí. No. Bueno, perversión del top Hopper, supongo. Pero. ¿Y qué ocurrió? ¿No pudieron llevar esto a cabo? No, Tom porque... Hopper. <risa> no, porque decía que, que el señor Spielberg... Spi decía Spielberg que tenía que bajarse de tono, que que la película era ya sangrienta de por sí. Que no más hay una escena de sangre, pero bueno. Y decía que no, que tenía que ser un poquito más familiar la película. Una película de terror familiar poco. Bueno, ¿eh?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 Nuestro más sentido pésame Y hablaremos con Cambaste para que le envíen le envíe Un telegrama, un telegrama Un telegrama Un telegrama, no un, un teléfono, ¿qué va a hacer con un teléfono? Con la niña... más allá Además están las ¡Ale! dos en el mismo cementerio O sea, ojo miedo? Miedo. En el mismo cementerio Sí, sí, además, yo digo, hostia, estos detalles Hay gente que se aburre buscando cementerio de... Sí, nosotros los estamos contando por antena eh, Una cosa, eh...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 Afectes paranormales. No fotis. Sí, sí. Pero de qué anaba eso? Era de un... ¿Qué? <ríe> Coño, qué miedo. Eh, no, eh, anaba de una, una dona eh, separada, con dos fills que, bueno, un esperito, un, as, un, un demonio o lo que sea, eh, doncs la violaba por las nits. Ya. Ahora sí. <ríe> vamos. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Bien, está bien. Oye, sí, sí. y... Bueno, para sí. terminar esta nueva edición,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 eh Four Kicks the Kings of Lion, okay. Oh, el Kings of Lion, además del... El león. No, hombre, no, oh, Kings of Lion, Es este...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 No me suena. Pero bueno, está bueno, bien que ya, me la semana si que viene te traeré fotos, los oyentes se van a tener que joder, no van a poder ver, pero tú podrás ver la foto de la planta esta y dirás, hostia, pues sígueme estudiando. Bueno, igual los oyentes pueden buscar por internet. Sí, claro. Y los aquellos que no tengan internet, pues hablaremos con Cambaste para que les pongan internet. Bueno. <ríe> <ríe> Sigamos. <ríe> eh, que un buen, eh, un veneno pueda ser terapéutico depende de dos factores: el coste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 es que hay muchas formas de drogarse ellos lo buscarán por algún tipo de necesidad fisiológica yeah. no solo por drogar porque necesito un colocón, hombre, no, perro no creo que llegue a ese, no, a ese razonamiento las de yeah, hojas pero... de, de platanero, voy a comer unas hojas de platanero, me ha dicho dar un chungo que no veas no. pero el consumo de drogas en general va asociado o al menos yo creo que lo estamos enfocando por cómo estás leyendo más bien <ríe> creo que va enfocado un poco a, al colocón al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 Oye, pero esto sale por antena, pavo. Eh, bueno, pero ¿tienes farmacón o no tienes farmacón? ¿O está seco? Eh, tengo una remesa que me lleva nueva ahora. ¿De farmacón? De farmacón, muy buena, muy buena. Pero pero tú sabes lo que es el farmacón, chuflas. Yo vendo lo que haga falta coño. <risa> vale, vale, vale. Dame dos días. Vale, dos no, días. te, te dos doy dos días, días. Te, llamo, te llamo desde el trabajo, ¿vale? Vale, farmacón. Desde, desde el desde... tuyo, quiero decir, iré a tu trabajo y te llamaré. <risa> bueno, <ya risa> ¡Chuflas! Es el sabeto de trabajo en la plaza de todo aquí abajo. Ya, ya, ya, ya. Es el sabeto de trabajo donde los plaza, niños en todo aquí abajo. Donde ah. los niños salen ahí a jugar y Exacto. ya, ya, ya, ya, ya. Buena que... chufla, un abrazo, ya, hasta eh. Saludos, cuídate. Te dejo, te dejo, te dejo que viene la poli. Venga.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 De acuerdo, una cosa, un apunte solo para información de nuestros oyentes. Va a ser más ligerito, ¿no? la sí, sí, ya te veces. he dicho que este primero era coger rápido, rápido términos, pim, pam, pim, pam, e ideas básicas de cómo están... ¿Y esto recogado. lo has escrito Pocasas tú? Sentido. Sí, hijo, sí. ¿Lo has escrito tú, en serio? Sí, sí ¿Piensa eh, que está muy feo...? que no, hay palabras que las he tenido que coger del diccionario, lo reconozco. Pero lo reconozco. piensa piensa que está muy feo decir que son cosas tuyas, cosas que hay que decir las fuentes, ¿eh? Hombre, la fuente ya ha dicho, Antonio es tío.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 ¿Puedo? Puedes, ¿Puedo coger tus papeles? Sí. ¿Dos papeles? Esta no es tu letra, ¿eh? Esto es Time New Roman. <risa> en Arial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 Yo, en fin, no estoy contrario a la cultura, me parece bien que tratemos de drogas, aunque, aunque, yo creo que igual que algún día haremos un programa especial de Cinema en el Yit, en el cual será cosa de pensar una excusa para juntar un montón de películas y llevar adelante un programa, también estaría bien que un día hiciéramos un programa especial de, de drogas en el Yit, en el cual, pues, cada uno se pusiera hasta el culo de algo, de algo es peligroso, eh es peligroso, es peligroso, es peligroso pero... pero como he dicho en mi monólogo del principio, la radio es lucha, es un ring de boxeo y hay que soltar tantos golpes como te sean posibles antes de que suene ah, bueno, la campana lo que estoy diciendo y repitiendo lo, o sea, peligroso una droga es el abuso y me estoy diciendo que nos que poner ciegos eh...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 La radio libre de Noubarguis. Si a quien que escucharía siempre Radio RSK. De 99.7 FM, Radio RSK, la radio libre de Noubarguis.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 Nos, nos sirva, nos sirva para... Y tú, para... vamos... Perdona que te interrumpa, pero vamos a hacerlo ¿Vamos como... A grano o qué? No, no, vamos a hacerlo como en los políticos deportivos el día después de un partido, ¿vale? Eh, Valdés, mm, Sobri, no, vale. Eh, Puyol, inconmensurable, vale, vale. Mm, Piqué, Errático... ¿Te lo puntúas del 1 al 10? ¿Eh? ¿Te lo del 1 al 10 también? No, no... Ya sé que los adjetivo, números ya sé, ya sé que los números no son lo tuyo, así que yo te voy a hacer repaso de las secciones y tú le pones el adjetivo que creas conveniente, ¿de acuerdo? A pocas palabras, a buen entendedor sobra. ¿De acuerdo? Sí, Empezamos días. por la valoración del pitú. La valoración del pitú. Luchador. <risa> por favor, es el periódico, ¿eh? Este hombre es el periódico. <risa> y luego la siguiente becario, la siguiente sección es la la, la charla esta que hemos hecho. Sí, ¿Qué sí. te va que dice goleador? <risa>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 Ya, le... oh, por favor, por favor no, Voluntarioso sí, sí, sí, sí, sí, y gracias ya, espera, espera. Voluntarioso no, y gracias de... Voluntarioso no, y gracias desequilibrante en el sentido de que ha pillado un poco el programa como en braga ¿no? diciendo, Uy, ¿qué ha pasado aquí? No? ¿Qué ha entrado? <risas> ¿No? Todavía no está muy definido ¿no? eh, Indefinido, va Lo no es... ah, ah, pasaremos a indefinido Es que desequilibrante es positivo, indefinido Porque lo no, he desequilibrado totalmente yeah. eh, Cinema en Algeat Yo lo pondría como omnipresente una sección que se ha hecho fija y que siempre está y mantiene el nivel al 100% por ¿no? es como una nota constante no eso no es un tipo de vuelo es malo eeeh <risa> eh, eh, bueno, bueno. Eh, podéis hacer llegar vuestros currículums a lefanelgit arroba gmail.com de acuerdo gracias eh, la el anamigdal popla Uff, la Anamigdal Popla La Anamigdal Popla La Anamigdal Popla Yo pondría un poco torpe Hombre, pero si ha sido Una de las mejores llamadas Que ya, hemos tenido Pero a veces tiene ciertos comentarios un poco desacertados ¿no? sí. Uy, sí Y rozando la tarjeta roja eh, Escucha, eh, cari eh, La valoración del pitú es la valoración del pitú Sí, sí, sí, sí. gracias Sí, sí, sí, sí, e igual va a hora de pensar en la valoración del Bacari, pero bueno, no, la valoración del Pitu, mejor que no. mejor de, que no. de acuerdo El monólogo de Lefa, el chorro de Lefa, le voy a llamar a partir de ahora El chorro de Lefa, el, el chorro de Lefa Pues entonces le pondré así como un incombustible, ¿no? Por favor, por favor, bueno, está bien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 Muy bien. <risa> eh, Era comentario más cabrón, ¿eh? sí. <risa> En fin, eh, queridos oyentes, queridas oyentes, queridos mm, barbitúricos, queridas anfetaminas. Esto ha sido lefa en el diet. Hoy, día 27 de enero del 2009. ¿25, 20, 25 de enero? Sí, sí. Fum, fum, fum. Al oh, 25 de enero. No, no, no. no, no. no.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 En el la vida, cuicaia gent, radio era ca. Ananulanta, no punxete feima. Radio de nou bon. <ríe>